¿Sabía usted que para Dios nadie es imprescindible? Así es. Si quiere permanecer en la bendición de Dios, asegúrese de hacer lo que Dios quiere que usted haga, cuando le dice que lo haga. Permanezca en la voluntad de Dios. No se salga de la tangente por voluntad propia. Porque si lo hace, y se pierde por ahí, para cuando regrese, es posible que alguna otra persona estará sentada en su silla. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah,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 Hoy abriremos nuestras Biblias nuevamente al capítulo 19 de Primero de Reyes en el Antiguo Testamento. Y nuestro mensaje de hoy es un poco largo, así que comencemos con esta breve introducción. En este mensaje vamos a ver juntos unos cuantos versículos al final del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Antes de estudiar el capítulo 19, quiero empezar haciendo un ligero recuento del poderoso evento que tuvo lugar y que se relata en el capítulo 18. Si les preguntara cuál es el más famoso episodio en la vida de Elías, algunos tal vez dirían su ida al cielo en un carro de fuego, pero probablemente. La mayoría diría que el momento más importante en la vida de Elías fue cuando en el monte Carmelo peleó por Dios contra los profetas de Baal. Ahí, como sabemos, ganó una gran victoria. Fuego de Dios cayó sobre el altar y consumió el holocausto en respuesta a su oración. Los profetas de Baal quedaron desenmascarados por los farsantes que eran. Al final del episodio, Dios obtuvo una gran victoria por medio De su profeta. La Biblia dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel respondió la oración de Elías y envió fuego que consumió el holocausto. Leemos en el versículo 39 del capítulo 18. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: "Jehová es el Dios. Jehová es el Dios". A primera vista pensaríamos que se trata del pueblo en vísperas de un avivamiento espiritual. Me atrevería a decir que si ustedes hubieran estado ahí y al principio no hubieran estado convencidos de quién era el Dios real después de haber visto lo que sucedió, igualmente hubieran dicho, «Jehová es el Dios». Pero por favor, no entiendan mal el pasaje. Esto no es nada más que la profesión de un pueblo que, debido al temor, habiendo visto algo traumático, no están más convencidos de la naturaleza real de Jehová Dios que lo que estaban antes. Excepto que habían visto un milagro y este milagro había captado su atención. Bien, como saben, lo siguiente que sucedió fue que Elías dijo, ahora que contamos con la atención de todo el mundo, librémonos del enemigo. Tenemos cierto problema con la ferocidad de lo que siguió, pero las escrituras dicen que ellos apresaron a los profetas de Baal, no dejaron. que ninguno escapara. Los llevaron al río Cizón y ahí los ejecutaron. Eso más o menos concluye la historia y no sabemos más de lo que pasó excepto lo que se nos dice. Que el pueblo de Dios tuvo un roce momentáneo con la realidad de Jehová. Algunos de los profetas de Baal fueron ejecutados. Lo siguiente que vemos es que Elías está en Jezreel y Acab le cuenta a su esposa Jezabel lo que había sucedido. Ahora Recuerden que Elías está en el mismo centro de la voluntad de Dios. Ha hecho todo lo que Dios le pidió que hiciera. Dios ha honrado su palabra fiel. Pero cuando Acabe le cuenta a Jezabel lo que Elías había hecho con sus predicadores favoritos, ella perdió los estribos. Cuando Jezabel perdió los estribos, Elías se olvidó quién era y salió corriendo al escape. Ya hemos estudiado lo que sucedió en este viaje, cómo acabó en una cueva en el monte Oreb y cómo Dios le ministró allí. Vimos cómo se deprimió y cómo dijo, quiero morirme. Todo eso le sucedió a Elías porque no se quedó dentro de la voluntad de Dios. Ahora, permítanme explicar que Dios había usado al profeta Elías para llevar a la nación de Israel al umbral del despertamiento espiritual. Los profetas de Baal habían sido ejecutados. El pueblo, por lo menos de labios para afuera, había dicho que sabían ahora que Jehová es Dios. Este es el momento por el cual había llegado al reino. Pero en la cobardía del corazón, Elías se olvidó quién era y dejó que una mujer tirana le hiciera salir al escape. Me alegro mucho al leer la historia que Dios No se haya limitado a decir, Elías, eso es el acabó, se se acabó, eso es todo, eres un cobarde y ya me cansé. Dios trató la depresión del profeta, le dejó dormir a pierna suelta, le dio comida para comer, le llevó a una cueva en el monte Oreb y le dio también una demostración de fuegos pirotécnicos. Le mostró la gigantesca presencia del Señor y luego el susurro apacible y delicado. Elías estaba todavía enfurruñado y gimoteando, y pensando que, que era el único que quedaba. Recuerden que dijo, «Soy el único que queda. Nadie más en toda esta tierra ama a Dios, sino solo yo». Dios simplemente se limitó a oírle y siguió ministrándole. Finalmente, como vimos en el mensaje pasado, Dios ministró a Elías mediante dos cosas. Primero, le asignó una nueva tarea y también le volvió a asegurar. ¿Recuerdan qué seguridad le dio Dios? En caso que lo hayan olvidado, esa seguridad está en el versículo 18. Dios le dijo a Elías, «Me he reservado en Israel a siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado». Elías Tu aritmética no anda bien, no eres el único, hay otros siete mil aparte de ti. No pude evitar pensar al leer estos capítulos de la Biblia, que uno encuentra muchos que eran parte de esos siete mil, uno tras otro. Eliseo era uno de los siete mil, Abdías era otro de los siete mil, hay cinco o seis en los siguientes dos capítulos que están salpicados aquí y allá para recordarnos que Dios sabía lo que estaba diciendo. Había todavía muchos en Israel que no se habían postrado ante Baal Dios quería que Elías supiera que no estaba solo Esa es una de las razones por las que pienso que la iglesia es grandiosa Cuando nos reunimos los domingos y veo a la congregación Especialmente en el culto de la noche me recuerda que no estoy en esto yo solo ¿No se alegra usted de oír las pisadas de otros creyentes por el edificio? Debo decirle que si usted va a algunos de los campos misioneros en lugares donde el cristianismo no tiene la libertad que tenemos en los Estados Unidos y comprende lo que es ser un creyente aislado, se alegrará mucho más al oír que hay siete mil que no han doblado su rodilla ante Baal. Nunca, nunca lo dé por sentado. Así que Elías... Había recibido el estímulo de que no era la minoría Entonces Dios le dijo que hiciera algo más Y de esto vamos a hablar en unos momentos Le dijo, Elías, quiero que sepas que todavía no he terminado contigo Pero la tarea que te voy a dar para que hagas No va a ser como la que te asigné antes El gran momento de tu vida, parado en el Monte Carmelo clamando que caiga fuego Esos días ya pasaron Pero tengo un par de cosas que quiero que hagas Así que, observen en su Biblia el capítulo 19, versículos 15 y 17. Le dijo que hiciera tres cosas. En el versículo 15 le dice, ve y unge a Hazael como rey de Siria. En el versículo 16 le dice, anda y unge a Jeú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel. Elías está de acuerdo en estas dos cosas. Luego, creo que Elías debe haber tragado duro cuando Dios le dijo la tercera cosa. Le dijo, ah, de paso, Elías, quiero que busques tu sucesor Anda y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar Un momento señor No tengo ningún problema con las primeras dos cosas Pero eso de buscar a mi reemplazo ¿Me vas a sacar de mi trabajo Y a poner a otro en mi lugar Y tengo que buscarlo y encontrarlo y prepararlo? El señor le dijo Tal como lo oyes El punto que deben comprender es que lo que Dios le dijo a Elías tiene que ver totalmente con lo que Elías no hizo cuando salió huyendo despavorido. Como pueden ver en la Biblia, Dios le dijo a Elías que ungiera a esos dos reyes y a Eliseo a fin de que esos tres personajes pudieran lograr lo que Dios quiso que Elías hiciera si se hubiera quedado en la voluntad de Dios. En el versículo 17 del capítulo 19 Dios dice: Y el que escapare de la espada de Jazael, Jeú lo matará; y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. ¿De qué habla? Está hablando de la perversa influencia de la adoración a Baal en esos días. Dios sabía que antes de que su pueblo pudiera algún momento llegar a hacer lo que debía hacer, había que aniquilar por completo la adoración a Baal. Esa fue la tarea exacta que Dios tenía en mente para que Elías cumpliera si Elías se hubiera quedado en Israel en lugar de salir corriendo. Ahora, cuando Elías sale corriendo por el miedo, Dios le dice, «Está bien, está bien, Elías, yo conseguiré a otro que haga el trabajo». Debe haber sido un aliento para Elías el oír que Dios iba a tomar tres hombres para hacer el trabajo de Elías. Pienso que eso debería ser un estímulo, pero ese es el único estímulo que veo en este pasaje para Elías. Esto fue un sutil recordatorio para mí. Vaya que me golpeó duro esta semana pasada. De que en realidad no somos indispensables en las promesas de Dios como muchos piensan que lo somos. Dios va a hacer su obra y si le permitimos que lo haga por medio nuestro, Él la hará con gusto. Pero, amigos y amigas, si decidimos ser desobedientes y salirnos con la nuestra sin oír a Dios, siendo obstinados y con miedo como lo tuvo Elías y nos vamos por nuestro lado para hacer lo que se nos antoje, Dios Dios no va a tolerar eso y va a hacer que su obra se haga. Él buscará y hallará a otra persona que la haga. ¿Se oye mucho en estos días de alguien que realmente estaba haciendo algo para Dios y de repente desaparece? Algunos preguntan, ¿qué va a suceder con el ministerio que fulano de tal hacía? No se preocupe por el ministerio. El ministerio le pertenece a Dios. Dios tiene su manera de atender lo que es suyo. Es un sobrio recordatorio para todos nosotros que si Dios tiene algo para que hagamos, es mejor que nos dediquemos a hacerlo, ¿es mejor ser obedientes? porque Bien es posible que cualquier día de estos Dios venga y nos diga, oye, tengo un sucesor para ti y va a venir y tomar tu lugar. Pienso que es importante que comprendamos que Dios se deleita en usarnos en su servicio. No creo que haya algo más maravilloso en el mundo que ser siervo del Señor Jesucristo No se trata solo de ser pastor, se trata de todo lo que Dios nos ha dado a todos nosotros para que hagamos para Él. Pero la palabra de Dios está llena de ilustraciones de personas que una vez sirvieron al Señor y, debido a alguna desobediencia, se salieron del lugar de la bendición de Dios y nunca, nunca se recuperaron por completo. Permítanme darles un par de ejemplos. ¿Recuerdan a Moisés? Ningún otro hombre ha sido honrado tanto ante Dios como Moisés. Moisés fue un gran hombre y Dios lo honró. Era el más manso de los hombres, era el siervo del Señor, como alguien lo ha llamado. Moisés fue la niñera de la nación judía, pero en una ocasión habló algo inapropiado. En incredulidad y pasión golpeó la peña y... ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés? Le dijo, Moisés, mi intención era que dirigieras a este pueblo hasta la tierra prometida. Quería que los sacaras de Egipto, pero el objetivo en todo no era simplemente que le propinaras toda esta aflicción al faraón y los sacaras de Egipto y los llevaras por el desierto, sino que quería que los llevaras hasta la misma tierra prometida. Pero tenías que hacer de las tuyas y arruinarlo todo. Debido a que hiciste esto, nunca, nunca entrarás en la tierra prometida. ¿Recuerdan que Moisés se molestó por eso? Discutió con Dios y trató de convencer a Dios que cambiara de parecer. Quería que Dios le diera la oportunidad de apelar a su decisión. Finalmente Dios le dijo, basta, no me hables más del asunto. Ya está decidido Moisés, caso juzgado, Moisés murió, y Josué, su mano derecha, hizo lo que Dios había querido que Moisés hiciera. No es sorprendente. Como ven, en realidad, en realidad, Dios no nos necesita. Nos bendice y nos permite que le sirvamos. Pero si decidimos hacer lo nuestro, Él hará su obra con algún otro, con sin nosotros. Si no queremos ser un Moisés santo, él usará a Josué. Si no queremos ser un Elías en sus cabales, Dios simplemente usará a Eliseo. ¿Recuerdan a Saúl? del antiguo testamento fue el rey de israel y qué poderoso hombre fue la biblia dice que de los hombros para arriba era más alto que todos los demás israelitas era bien parecido tenía todo derecho para ser el dirigente de mayor éxito de quien pudiéramos leer en el antiguo testamento pero un día como nos dice la biblia esperaba que se ofreciera el holocausto y samuel que era el sacerdote No se asomó a tiempo. El rey Saúl se frustró con la tardanza de Samuel y dijo, no sé dónde andará este tipo, de todas maneras no voy a esperarlo, no lo necesito, yo mismo puedo hacer esto. Así que Saúl entró a la presencia del Señor y ofreció lo que Dios consideró fuego extraño. Dios se desagradó con Saúl porque Saúl no hizo lo que Dios le había llamado que hiciera. ¿Saben lo que dicen de él las Escrituras?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 Demandó. Saúl era historia. Nunca oirán hablar del reino de Saúl. Lo que se oye es del reino de David. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo habría usado Dios a Saúl si no hubiera desobedecido? Pero, en lugar de Saúl, Dios usó a David. No sé si es una analogía exacta, pero, ¿qué tal del mismo David? Pienso que no hay ningún otro que haya querido construir el templo de Dios más que David. Dice en el Antiguo Testamento que deseaba de todo corazón edificarle casa a Dios. Quería hacerlo más de lo que uno puede imaginarse. Si uno piensa en lo que más quería David en su vida, más que cualquier otra cosa, era edificar el templo. Pero un día Dios vino y le dijo a David, no puedes construirlo porque has sido hombre de sangre. Hay mucho debate en cuanto a lo que esto significa, pero sea como sea. En algún punto David no había cumplido lo que Dios le había pedido que hiciera. Debido a eso, su deseo se frustró. Lo que David quería hacer, Salomón lo hizo. Es interesante considerar la bendición de estar en el centro de la voluntad de Dios y lo precario que es estar ahí, si no somos sensibles para obedecer lo que él dice. No deje que alguien le diga que no importa lo que usted cree o que todas las religiones son iguales. Para empezar, el cristianismo ni siquiera es una religión. Es una relación personal. Pero hay una diferencia entre lo que la gente dice creer y no todos los caminos llevan al cielo. Algunos van a llegar al final del camino solo para descubrir que siguieron la ruta equivocada. En segundo lugar... Ese día en el Monte Carmelo se demostró de una vez por todas la necedad de creer que la actividad y el entusiasmo son señales de espiritualidad. ¿Hubo actividad y entusiasmo en los que creían en Baal? Fueron mucho más activos y mucho más entusiastas de lo que fue Elías. Trataron todo lo que sabían. Fueron muy activos y entusiastas incluso para sajarse la carne. Si no somos sensibles para obedecer lo que Él dice... Voy a decirles algo, amigos y amigas. Me encanta hacer lo que hago aquí más de lo que se imaginan. Ser pastor de esta iglesia para mí, para mí significa mucho más de lo que podrían ustedes comprender. Recibo bendición cuando la gente me identifica con la iglesia Shadow Mountain Community, pero también me doy cuenta de que si no ando con Dios, hay muchos hombres en este país que pudieran subir a este púlpito Y seis meses después dirían, David, ¿qué? Dios no me necesita. Él ha obrado con toda gracia al permitirme servirle, pero Él, Él no me necesita. En cierto sentido, Dios, Dios realmente no necesita de ninguno de nosotros si no estamos dispuestos a operar en sus términos. Pueden imaginarse lo que debe haber sido para Elías al ir a buscar a Eliseo ese día, sabiendo que ese hombre iba a tomar su lugar. Dice la Biblia que Elías fue a buscar a Eliseo y lo halló en el campo, arando y en obediencia al Señor simplemente le echó encima su manto y Eliseo sabía, sabía lo que eso significaba. Eliseo obedeció al Señor y siguió la voluntad de Dios, Hablaremos de eso en un futuro mensaje. Eliseo llegó a ser el hombre de Dios. No solo Dios usó a Eliseo para reemplazar a Elías, sino que, como veremos cuando lleguemos al capítulo 9 del segundo libro de Reyes, cuando Elías estaba a punto de ser llevado al cielo en un carro de fuego, le preguntó: "Eliseo, ¿qué puedo hacer por ti? Pide lo que quieras." ¿Saben lo que le pidió Eliseo? Le dijo: Quiero una doble porción de la bendición que tú tienes. ¡Qué agallas! ¿Pueden imaginarse eso? Pienso en eso todo el tiempo. ¿Qué te gustaría como mi sucesor? Lo que más me gustaría como tu sucesor es tener el doble de éxito del que tú tienes. Elías dijo, está bien, voy a hacer un trato contigo. Si me ves cuando me lleven, podrás tenerlo. Pueden imaginarse Eliseo con su vista clavada en Elías desde ese momento en adelante. Donde quiera que iba, Eliseo le seguía como si fuera perro faldero. Nunca le dejó. Observaba a Elías en todo momento. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que Eliseo en efecto vio cuando Elías era llevado y Dios, Dios fue fiel para honrar a Eliseo. Al estudiar la vida de Eliseo descubrirán que en casi todo aspecto que se pueda medir, Dios le dio a Eliseo el doble de lo que le había dado Elías. ¿Saben lo que eso significa? No solo que uno puede ser reemplazado, sino que puede ser reemplazado con alguien que es dos veces mejor que uno. ¿No es eso aleccionador? ¿No le hace esto poner los pies de nuevo sobre el suelo? ¿Por qué les digo esto? es nada más que un breve momento de realidad a veces nos impresionamos con lo que somos pensamos soy esto y lo otro y Dios me bendice con esto y lo demás allá como saben servir a Dios es el más grande privilegio en todo el mundo si en algún momento lo vemos como algo distinto a eso nos disponemos a una gran desilusión joven y señorita Si Dios le ha dado algo que haga para él, hágalo de todo corazón. No se impresione con lo que usted es. Si Dios quiere usarlo, lo bendecirá. Lo usará si usted está dispuesto a que lo use. Pero usted, usted no es el único a quien él puede usar. Dios puede usar a alguna otra persona. Si usted está participando en algún ministerio en la iglesia y se siente realmente bien al ser maestro, al cantar en el coro o música especial, o si es diácono o fideicomisario o lo que sea, todo eso está muy bien, pero saben, esta iglesia ha estado aquí largo tiempo y hubo muchos pastores antes que yo, habrá muchos otros pastores después de mí si el Señor no viene antes, y es lo mismo para todos ustedes. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Escuchen. Hagan lo que Dios quiere que hagan cuando les dice que lo hagan. Permanezcan en la voluntad de Dios. No se salgan por la tangente por voluntad propia, porque si lo hacen y se pierden por ahí, para cuando regresen, alguna otra persona estará sentada en su silla. Ven lo que estoy diciendo. Conocer la bendición de Dios es la emoción más grande del mundo y si ustedes permanecen donde está su gracia, su bendición continuará. Concluye este mensaje en esta serie sobre la vida de Elías. Espero que Dios lo use para alentar su corazón y que toda la serie sea de bendición en su vida, mientras aprende de la grandeza que Dios puede poner en una persona que, como dice Santiago en el Nuevo Testamento, fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mañana hablaremos de una historia muy conocida en la vida de Elías y se titula: La Viña de Nabot, que tiene que ver nuevamente con un rey codicioso y cómo Elías le confronta y Dios consigue la justicia. Espero que usted nos pueda acompañar. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.